y el conflicto en la sociedad. Todos los domingos y lunes de tres a cuatro y media. En Molotov y Ratia. estaba ahí El programa de contrainformación todos los domingos y lunes De tres a cuatro y medio ante su preso político como músico rico miami para los ellos somos un muchacha arriesgado lo que ganarse en venta y ratia restaremos las ruinas fruto del abandono despeddas por ahí valemos un poco dejad que fui energía en aquellos lugares Más una asamblea a tiempo, que discusiones en los bares. Buenos días o buenas tardes, porque un domingo a las 3, no sé qué eh, si será de día, de tarde o qué es esto, ya ha pasado el mediodía, es el mediodía, ¿qué pasa? ¿Hay resaca, no hay resaca? Pues aquí está, estaba ahí, como todos los domingos de 3 a 4 y media. Lo que pasa pues que hoy a las 4 pues haremos un especial elecciones elecciones vascas 2009. Y a ver qué sale. Pero primero tendremos una hora. Pues como siempre, ¿eh? como estos dos programas anteriores, noticias y algo de panorama musical. Siempre pues con la lucha por en medio. Así que si estáis sintonizando ahora, estáis eh, sintonizando la frecuencia modular 91.8 desde Hernani y, a, y algo más de la periferia de Hernani. Así que pues siempre me gusta dedicar algunas canciones, pero es que hoy pues todo el programa pues va a ir dedicado para mí, así de claro. Uno pues no está pasando una buena época y tengo que animarme. así que esperemos que os guste esta hora de programa y las siguientes horas. Así que vamos a ir por el primer tema. Y viene pues de la mano de Ugly Bastards, este grupo de Madrid, más concretamente desde Getafe. Pues con su ruido ska, pues queremos abrir el programa de hoy. Y como vamos haciendo estos últimos dos programas, pues diciendo una frase. ¡Vamos! bastards contra toda autoridad Pues después desde el eh, tema de ugly basta nos vamos a ir pues a la sección habitual de esta bike, que es eh, noticias pues lo que ha ocurrido esta semana. de pues Surtecaria 2008 presenta el anuario que recoge las vulneraciones de derechos en Nafarroa El libro IDVD se pondrá a la venta en los próximos días en librerías, bares, centros sociales y otros establecimientos al precio de 12 euros Música Z Zaramazulo manifiesta su perplejidad e indignación ante la ocupación militar del barrio, registro sincautación y cierre de los locales populares. La huella civil acompañada de la Arsancha ha cerrado el Zaramazulo, local que acogía movimientos sociales, políticos, culturales, grupos de teatro, escuelas populares y talleres de percusión, aparte de sambas samba, malabares, danza y música. Tras la ocupación militar del barrio, el registro en cautación y cierre de Zaramazulo, se, se realizará una mo movilización de potresta, protesta que se celebrará el próximo sábado 7 de marzo en el barrio de Zaramaga, en Gasteiz, pues a partir de las 6 eh, de eh, de las 6 de la tarde desde el Centro Cívico y Parralde. Aparte, las muestras de solidaridad con el Zaramazulo y adhesiones que se vayan recabando se irán publicando en zaramazulo.blogspot.com. La plataforma por un centro para la paz y la memoria de la antigua cárcel de Carabanchel pide la demo, la pide que la demolición debe respetar la cúpula central y algunas de las galerías como elementos simbólicos de la cárcel más emblemática de la represión franquista para la creación de un centro por la paz y la memoria de página negra de, de nuestra historia que nunca debe volver a ocurrir. Aparece una fosa común con restos de tres hombres en Quintanilla de Conbarros, León. Se trata de los restos de tres vecinos de, Dias, des, de Estriana, detenidos por un grupo de falangistas de aquella localidad el 23 de octubre de 1936, para ser conducidos al cuartel de Astorga, donde permanecieron hasta el 30 del mismo mes. Al amanecer de ese día fueron conducidos a un paraje cercano de Combarros, conocido como la Cuestona, donde fueron salvajemente asesinados y posteriormente sus cuerpos fueron trasladados al cementerio de Quintanía de Combarros para ser enterrados por algunos vecinos de la localidad. Aparte, pues, los falsos positivos en Colombia son crímenes de Estado. El 16 de marzo del 2009, el Movimiento de Víctimas del Crimen de Estado, Movise, convoca la realización de una jornada contra las ejecuciones extrajudiciales. Y pues será el próximo 6 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Teatro Arriaga de Bilbao. El gobierno español pretende multar con sancion sanciones de 10.000 euros a quien dé cobijo a inmigrantes en situación administrativa irregular. El texto de modificación aprobado en el Consejo de Ministros y que está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria entiende que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero depende económicamente del infractor y de prolongue la instancia autorizada más allá del periodo legalmente previsto. grupo de personas se ha concentrado esta semana en frente a la Embajada Española del Distrito Federal de México, exigiendo que todas las opciones políticas tengan derecho a participar en Euskal Herria. El Grupo Municipal Eusco Alcartasuna denunció ayer que el ministro de Fomento ha tenido la brillante decisión de levantar un muro de 11 metros de altura para separar las obras del tren de alta velocidad de un bloque de casas de Gamarra Mayor. El concejal de Ea, Anchón Velocortu, aprovechó al alcalde Pachi Lazcoz que entre los trabajos y las viviendas hay solo 16 metros, al igual que un gobierno central y el vasco, no han hecho nada por defender a estos vecinos. Aparte también nos llega um, otra noticia sobre la mendimarcha contra el HT. El 7 de marzo sábado saldrá la marcha desde Escoriaza a las 9 de la mañana y desde Legutio a las 11 de la mañana hasta el monte de Albertia. Ahí se realizarán encuentros y charlas sobre la memoria histórica y sobre las aguas subterráneas. A las 3 de la tarde tarde habrá comida popular en Urbina. de parte pues desde Bilbao. Nos llega pues que durante los días 19, 20, 21 y 22 de marzo tendrá lugar en Vizcaya unas jornadas sobre la autonomía. Los temas estarán divididos según los lugares que sucedió, comenzando por la cercanía con la autonomía en Euskal Herria, pasando por el, por el levante del Estado español y subiendo hasta Francia, Bélgica e Inglaterra y acabando en la coordinadora de presos en lucha. Pues, pues vamos a dar ahora la información de las charlas. Pues el 19 de marzo a las 12 en Shaspicatu, el... Astetchea, se dará una charla sobre Vitoria el 76, tres meses de organización y autonomía y lucha obrera. Y el ponente pues es un miembro activo de aquella huelga. Aparte ese 19 de marzo por la tarde a las 6 en esta vaida Agunea, eh, habrá una charla de los comandos autónomos y su tiempo militante. Con Juancho Estebaranz, no sé si será Juancho pone, bueno, autor de Comando Autónomo una historia anticapitalista. <música> el siguiente día, el 20 de marzo a las 12, en Saspicatu, también, Gastechea una charla sobre los grupos autónomos de Valencia con el, un ponente miembro de los grupos autónomos otra charla para ese mismo día 20 de marzo a las 6 en Saspicatu, Gastechea la charla irá sobre los Gari, Grupo de Acción Revolucionaria Internacionalista y el ponente pues será un miembro de los parte pues el 21 de marzo a las 12 en el Ateneo de Isarbelch en el barrio de Irala, para quien no lo conozca pues habrá una charla sobre el movimiento ibérico de liberación, lo que era el MIL y movimiento obrero autónomo pues con un miembro de ellos también, el eh, miembro del MIL Luego el 21 de marzo por la tarde en el Ateneo de Isarbelch Habrá una charla sobre Andy Brigade Brigada del cólera no estamos acercando <risa> Lo vuelvo a repetir que lo he dicho mal Angry Brigade Brigada del cólera Y pues con la temática de Nos estamos acercando Con su ponente Servando Rocha Autor del libro Nos estamos acercando a la historia de Angry Brigade Esto será, pues como he dicho, el 21 de marzo a las 5 en el Atenu Isarbelch. Y luego para acabar, pues el 22 de marzo a las 12 en esta baida Agunea, pues habrá una charla sobre la COPEL, coordinadora de presos en lucha. para ir acabando pues esta linfo de charlas que se va a hacer para las jornadas sobre la autonomía, pues van a hacer también unos conciertos, uno acústico y otro de punk rock. Y esto será pues el 20 de marzo a las 9 en Saspicatu, pues con un concierto de cantautores con típico pero cierto de Algorta, Llorando en el desierto pues es Alan juez y Rumba Negra desde Barcelona. Al siguiente día pues habrá concierto de punk rock este 21 de marzo a las 12 en Sas Picatu Gastetxea, pues con los grupos Atados Atados a nada, desde Uribe Costa y El Trono de Judas, desde Iruña. Pues para saber dónde está esta vaida gunea auto antiautoritaria, pues está en la calle Escaleria Kalea de número 17 en Algorta. Para los conciertos, pues, de estos... Eh, mm, sí, bueno Pues eso, para las charlas que va a haber también en la Teno de Isarbelch, va a ser en la calle Andrés Isasi, número 15 del barrio de Irala, Bilbo. Y para los conciertos y las charlas también en Saspicatu Gastechea, pues en la calle Ronda Kalea, del casco viejo de Bilbao. Así que vamos ya a ir a por un poco de musiquilla, a empezar de, ahora sí, la dosis de esta baida, esta baida, perdón, de esta baida, pues del panorama un poco musical. Así que os dejamos pues con este tema de Cop, que se llama Desde el Teo Record, de su disco inter, internacionalista. eso pues que va a ti a ganar, hombre. Que te lo mereces ahora mismo. Pues sí, eh, ya os habréis dado cuenta que el que haya seguido eh, los programas os habrá dado cuenta que hemos puesto bastante cop y es que pues han vuelto y pues van a volver ahora mismo también a Oscar Herría después de haber tocado hace unos meses, en diciembre si no me equivoco les van a tocar en Bilbo el 13 de marzo pues en el Cucucha Bilbao y pues eso va a ser a las 8 Aparte el 14 de marzo van a estar en espeleta con Mercatu Estalian con S.A. Y el 21 de marzo pues en Madrid con Aveascorpus en el CSO La Traba Pero aparte, tenemos nuestra cita con ellos. Eso va a ser la semana que viene, domingo 8 de marzo. Y pues van a estar hablando vía teléfono. Explicándonos pues su retorno. Y a ver qué nos cuentan también, porque tienen mucho que contar. Sobre todo pues el cantante de Juanra. Y que tenemos muchas ganas, tenemos... Es una ilusión tanto para mí personalmente como para el pronoma. Así que os dejo con este tema de Cop, Solidarios, de su primer disco llamado Ofensiva. ¡Vamos! Pues hasta aquí este tema de COP. Vamos a decirnos también una próxima fecha para esta va y esa fecha pues se trata el 15 de marzo. Y va a ser pues con dos autores del libro Por la memoria anticapitalista. Y aparte pues ese libro tiene pues como unos 10 autores, 8 autores si no me equivoco. Y vamos a tener dos de ellos, que son pues un miembro de los Gari. Grupos autónomos revolucionarios internacionalistas, si no me equivoco. Perdón, Grupo de Acción Revolucionaria Internacionalista. me no iba mal caminado, ¿no? Y otro miembro, pues, de los grupos autónomos. ¡Qué espeso que estoy! Aparte, pues, se he puesto este tema eh, a Nari. De su disco Zebra. Y esta canción se llama Teac. Puertas. La pongo porque, por lo que he visto, está... Tocando, está haciendo una gira, y no me equivoco, y a ver, a ver si la vemos, hay ganas, hay ganas. No me he acordado de decir el teléfono o de la radio, por si queréis llamar, 943-556-346. Lo vuelvo a repetir, 943-556-346. Lo vuelvo a repetir, 943-556-346. ¿Quieres que lo repita? Pues no lo voy a repetir otra vez. ¡Vamos! Le una mujer a su marido du, Mariano, tú llama al niño para adentro Y hace el tío Niño Aparte pues Vamos a daros un poco más de información Nuestra página web Esta vai.wordpress.com La página de Molotov y Ratia, molotovirratia.com Aparte hemos abierto un nuevo podcast blog, llámalo como quiera, para Molotov y sus programas Y es la siguiente, molotovirratia.wordpress.com Poco a poco, pues eso, se irán sumando programas, eh, dejando pues la parrilla habitual de cada día Pero a la hora que quieras escucharlo Pues eso que es, Sintonizando el 91.8 De la frecuencia modular Desde Hernani eh, Y esta es Molotov y Retia Ahora mismo pues estás escuchando esta, bye Pues programa de contra de información Y noticias y demás para Fernalia Pues todos los domingos De 3 a 4 y media Y los lunes pues la repetición A la misma hora de 3 a 4 y media Y bueno y que ahora Dentro de 20 minutos, especial elecciones Vascas 2009 Pues con esta by y crocombo potombo, ojo Ojo con pro, crocombo potombo Y esta by Así que vamos para el próximo tema Pues que también viene desde Madrid Es el grupo que se llama Aire y Humo Aparte con su disco se llama Algo Más Que Nosotros Mismos y la canción se llama madrid en 8 con la colaboración de Arte de Liar, así que os dejamos con este tema, venga, a ver humo. مع الدنيا نحن هنا مع الدنيا متهني لكن العيشه مع اخر ناس ما نقدرهاش ما نتحملهاش بلاص بلاص روما في Lugar habitual crónica real de una vida invernal persistencia vital de una vida normal persiguiendo cada día una respuesta existencial aquel es una hormiga de sentirse pequeño hay muchos puntos para encerrarse en el mismo sueño quien te enseñó quien de Si te engañan a la tele, quizás no vivas estas calles Con de uno mismo, un mensaje activismo Lucho en las calles, no de calles y si del ritmo La ciudad de la protesta, cada man y una gesta Hoy en Madrid hacemos nuestra por mejor propuesta Leyes solitarias del despacho sedentario Si no especulas bien, te pueden echar del barrio No desvario, aquí ya se cae un río Como quiera en el parque, aquí se va a montar un río Madrid, aquí, nuestra evolución Y no puedo ver más allá Esa nube gris es que me tapa la opción Eta sentira el olor de elixir, Natural de epidemia, Ay, corazón. cuánto te quiero y cuánto te odio Ciudad sí. corroída por veneno y óxido Estrés, velocidad, como algo normal Tópico, lluele pero dicen Que el tiempo es óptimo Es paralógico, tío, yo estoy en papá, hoy solo va en cuatro vueltas al mes, tanta gente junta, cada uno con su cacao, es la vida, el asfalti, la asfalt, cada en el mismo vagón de metro con distintos pensamientos distintos y sabes eres de los nuestros, más sueño, bolsillo vacío argumento, oh. repleta de motión, oh. fría realidad, supercitan tu calor donde puedes habitar siendo solo un vaso o te puedes rellenar de alegría La libertad, la risarte sale de yugo que compartes, aparte no te estrangules y sí. si no se doblegantes, de vida sí. aquí, amaré oh, mi propia libertad, oh arque tuviera más bondad el ruido y distorsión guardin vale, sienta el corazón y con razón empieza una canción sin moraleja pero con vieja moción se queman una cena aire y humo el humo no de mi habitación guaridas por querer olvidar el centro de esta nación Antes de liar, aire, y humo en conexión oh. el atando nuestra vida aquí en babilonia oh. oh. hijos que nace en la civilización oh. demasiado estrés, oh. oh. llegas, oh. el estrés demasiada polución mercados ZASI MARIA Ándate con ojo por la noche y por el día Más que por los delincuentes, por la propia policía No les importa que te maten No, eso no les importa Sus ganantias Éxate es bomberos de ambulancias Con el sonido de sus sirenas Rompen nuestra calma Reconfiego con insistencia Vigilante la violencia Odio transincidencia provocada por imprecencia aquello es escándalo todas las noches ya corriendo como bandalos salvados cansados condensados en el metro al trabajo por encima del respeto escenas del sonido que la musica comprado te enseño un soplo parecía el estado a la guerra y al flipao no me vendo si lo puesto me gana en tu vida no me meto me tomo mi tiempo respiro al tempo de mi propio invento despiertas con un atasco que me chasque asco ciudad que la necesidad te la vende en un plazo de que lo habita, se pone un problema en mente de y mi vida, de manera infinita, chasco de dos patos mimos en el estudio habita, de Madrid al cielo y la contaminación en medio, el tabaco no tiene la exclusiva del cementerio, oh. oh. ahorita respiramos pasivo desde el hecho, asume tranquilo tu futuro cáncer de pecho. Si es que lo que deseo es disfrutar del sí, aire fresco, fresco tener los objetos no. libres de retención, luchar por un cambio, tifar conquistas en 2012 Y recordar como sea anciano a tus calles y tus noches Y morir del consumo el de aliento de coche Uy, Uy de da perliza, son más leves esas dozes Madrid es bonita, pero haga con amor de corsé Es querer y no poder pertenecer y dejar de ser Me aparto de todo, sefermando del bando Hace sentir más cómodo y mantengo la ambición Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta. nos consulto, nostra opinión de modellos. Que si Libi Madrid, que si Nitzo de Speed, que si putas, Jempsi, rutas hacias, sin fin de sueños, un hit sin dueño, mil versos salen por empeño y, y me pareen el... como deseo. Y dime, ¿cuántos usan serra, camantana? ¿Cuántos comen la mi padre y ciudadana han dado? ¿Quién es de la puta Diana, donde la reclamo da? ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE UFXE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE del ZAPONEZE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPalling recognize zapa elektronik zap коеля zipozzek 그럼 ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPODZI Bueno, bueno, vaya grupazo. Aire y Humo de Madrid. Madrid con Z, como siempre decía yo. Madrid en el 8. Madrid en el 8. Madrid en el 8. Bueno, pues ahora vamos a leer la frase de la semana <risa> y es de Eduardo Galeano pues con su... Pues con esta frase de... sobre la utopía. La utopía es el horizonte Si dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Pero es que como Eduardo Galeano tiene estas frases, hoy no ser una, sino que van a ser dos, venga. Siguiente, pues nos dice ¿Quién no está preso de la necesidad? ¿Está preso del miedo? Unos duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen Y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen ¿Quieres que la vuelva a repetir? Porque es que es interesantísima ¿Quién no está preso de la necesidad? Está presa del miedo sí. Unos duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen sí. Y otros duermen por el pánico de perder las cosas que tienen sí. Quizá algún día funcione así Bueno, bueno, pues vamos a poner el siguiente tema. Y pues bueno, tiene que ver algo también con el concierto que ha anunciado del 20 de marzo a las 9 en Shaspicatu. Es que tocaban típico pero cierto, Llorando en el desierto y Rumba Negra. Y es que el tema que voy a poner ahora es de Héctor Enufilus, que es una pues, el guitarra también de Llorando en el desierto este grupo cantautor pues como hemos dicho desde aranjuez así que os dejamos pues con este tema que se llama gota gota y pues que también participa pues el cantante de guitarra de típico pero cierto laró diciendo una frase así pues que esta canción como he dicho de héctor nenufius gota gota de su disco el viaje de tu vida y que va para la gotera de eh, Leganés. <risa> ¿Qué sería de mí si no estuvieran las demás? Todas tenemos un motivo y una historia que contar. Anochece en la ciudad Las sombras atrapan al tiempo Como una gota en el mar A veces me siento Restablemos las ruinas fruto del abandono Despedigadas por ahí, valemos un poco Dejad que folla energía en aquellos lugares Más buena asamblea a tiempo que discusiones en los bares material decías que estaban hechos los sueños de brazo de piernas de boca de ojos experiencias y recuerdos no olvidemos que hay muchas cargas que soportar nada es fácil y si no existe lo tenemos que inventar Andamuros rompiendo el silencio ocupando sueños derribando muros rompiendo el silencio gota a gota va ocupando sueños derribando muros rompiendo el silencio ocupando sueños derribando muros rompiendo el silencio ocupando sueños derribando muros rompiendo Silencio, gota gota va gota gota va ocupando sueños ocupando sueños gota gota va, gota gota va, Bueno, pues así íbamos a dejar este tema se puede descansar sentado es una gran mentira las espaldas apoyar las miserias de otras vidas ahora sí vamos a dejar ya este tema y que eso pues un saludo o oh, para toda la gente la gotera desde Leganés esos pepineros Qué ¡Vaya, vaya, vaya tela! ¡Qué peligro! Y vamos a ir a un tema, pues, aquí cerca, de Ria, pues con Sorkun, pues a, con este disco último disco que han sacado pues Sorkun y los vicepresidentes. Los vicepresidentes no haciendo el ruido que hace pero bueno, también está muy bien. Así que con esta canción que se llama Sigora, El programa de contrainformación. Todos los domingos y lunes. 3 a 4 y medio. en Ante su preso político, con músico Miami. Para los sellos somos un pisaje lo que ganasen en Molotov y Ratia Pues aquí seguimos en esta vaina con esta canción de Looking for an Answer, buscando una respuesta. Eso quiere decir Looking for a Nassware. Esta canción que se llama Marcha hacia la Extinción. Es su disco llamado Extinción. El siguiente tema se llama Extinción. ¿Me ha claro? Ya he dicho, estoy un poco desanimado, cabreado de todo. Y así me desfogo yo con esta musiquita. Pues eso, que ya anda un patrullón de crocombo potombo por aquí Con sonidos brutales Pues eso, vamos a dejar con un último, último tema De Producto Interior Bruto Gente también de Madrid como Looking for an Elsewhere El último grupo que acaba de sonar Y se llama Escusa así pues que con este tema nos despedimos hasta hoy y ahora con el especial elecciones vascas 2009 ¿Sabes? agur animales estás innecesario y que hacerlo genera sufrimiento muerte y destrucción si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano Más sano para ti más sano para ellos más sano para el planeta entero, porque porque sigues está viendoéndolo porque sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor porque sigue está viendoéndolo porque porque sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. Por porque sigues haciéndolo, porque sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor porque sigues haciéndoloP ¿Por qué Si todo está tan claro,por qué te cuesta tanto aceptar? Que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad? que comes carne boristinto no te lo crees ni tu el rollo de la evolución no te lo crees ni tu que somos seres superiores no te lo crees ni tu que los animales nos sienten no te lo crees ni tu tus propias excusas no te las crees ni tu tus propias excusas no te las crees ni tu y por qué por sigues asintiéndolo por sigues olvidando de dónde viene ese producto empapados de dolor, porque sigues habiendo porque... Vale. Va. <risa> Datorren igandean maiatzak bat, lauetateik seietara, Krokonba Potomo programa berezia, ez tabaida saioarek, bai. kolaborazioarekin, hauteskunde, e, behinatabedatziko hauteskunde